Agárrate, aprieta porque aquí está. Con toda su potencia musical, aquí llegó la élite Soundcar. デサンカー。<elite> <音楽> y e a h